En Baigorria comenzaron a producirse cambios urbanísticos de manera muy rápida. De golpe apareció Tifón, Costa Buchar, Doña Alicia, Mío, los proyectos de Lecom. Esto generó muchas preguntas y muy poca información pública disponible. Una persona que hoy preside nuestra asociación y que vos conocés y entrevistaste en distintas oportunidades, comenzó a recorrer la ciudad en busca de respuestas, pero no las encontró. Este, lo que sí encontró es que éramos varias las personas que teníamos inquietudes similares, pero la mayoría de los habitantes de la ciudad no tenían idea de lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar en Vallegorria. Eh, Gabriela entonces comenzó a enviar notas solicitando información sobre el emprendimiento en el parque Cabecera del Puente, a reunirse con concejales, a escribirle a diputados. de los lugares que debían dar respuesta no había nada, solo había silencio. Entonces eh, empezó a conectar a aquellas personas que teníamos similares inquietudes, las mismas preguntas, y en ese momento las voluntades individuales dispersas decidimos trabajar colectivamente. Así surgió Aigo Ría Verde. Primero como un grupo en Facebook, un grupo anónimo, hasta que finalmente nos constituimos como asociación civil. Eh, hoy somos referentes en la ciudad y en la región en temas ambientales, en temas ecológicos y también en, en todo lo que tenga que ver con problemática animal.